municipal de jpnv en el audio, ha instado al equipo de gobierno de, de Bildúa que, eh, en un plazo de, de un mes, presente ante la Comisión Informativa de, de Urbanismo, precisamente, y Medio Ambiente, la aprobación de, de inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Yodio. mikel Lasa, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, pues aquí bueno. andamos. Eh, y con urbanismo... Sí. Complicado. ...complicación, esto es un tema siempre, bastante arduo... arduo sí, ¿no? farra, ...digo digo complicado porque veo que tarda mucho... Eh, ...y lleva años en, en resolverse una cuestión de estas... ¿no? ...un tema complicado y cuando se quiere hacer más complicado... ...pues todavía más complicado aún... ¿eh? pues lo pues, mm. podemos hacer infinitamente complicado por todos... Eh, ...bueno, en relación con ese tema... ...ya sabes, el otro día te comentaba... La, ...la moción que hemos presentado en relación con los veladores... ...para, de cara a este pleno, el próximo pleno... ...pues para regular la situación de las terrazas en, en el audio de la, de la problemática de la uno pues la que, que tienen la preocupación mejor dicho que tienen los, los hosteleros del audio de regularizar la situación pues porque bueno tenemos que poner una inseguridad jurídica y en relación con el plan general al pues, ce bueno pues eh, simplemente lo que trasladamos al equipo de gobierno es que nos haga propuestas ¿no? que haga alguna propuesta en relación con esta área eh, tenemos que recordar que, que en la legislatura pasada y viene bien quejamos memoria En la revisión del Plan General de la Urbana estuvo paralizado durante aproximadamente dos años. Eh, y, de, y créeme que no quiero polemizar con este asunto. Eh, y, y estuvo paralizada por cuestiones ajenas al ayuntamiento, en concreto, por la si te acuerdas, por la entidad URA, del gobierno vasco. Y, y bueno, pues bueno, fundamentalmente bueno, pues era más unido pues a toda la problemática que hubo con el tema de los realojos, de los derribos de las viviendas, en concreto, eh, fundamentalmente con la Casa Rosa de de Areta y, y bueno pues la cuestión era que al final pues en última instancia se tiraba la casa y no se tiraba en función pues cambiaban de criterio por parte de una con una facilidad pasmosa no y si sí, eso se sí, acosta del, del vecino al final pues bueno pues la, la casa no se tiró y, y pero lo que sí produjo fue una, un daño irreparable prácticamente pues porque bueno paralizó el plan general que es una herramienta fundamental para el desarrollo del audio y así lo vemos desde el Partido Nacionalista Vasco Claro, nosotros lo que lo que queremos es que, que, que el ayuntamiento no esté cuatro años paralizado urbanísticamente. Desde el Partido de Nacional de Tabasco solicitamos al equipo de gobierno de Bitluck que retome con carácter urgente la, los trabajos, todos los trabajos de revisión del plan general. Nos preocupa y mucho... ...que Bildu no haga absolutamente nada en cuatro años... ...es es sintomático... ...y lo hemos comentado en más de una ocasión... ...que en un área tan importante... ...como es como es el área de urbanismo... ...para el desarrollo del audio... Eh, ...no haya una concejalía verga... ...no hay un concejal del área de urbanismo... ...es el propio alcalde... y bueno, ...entonces entendemos que el alcalde... Pues, eh, bueno, pues también tiene otras cuestiones además de urbanismo, con lo cual es, es una, tenemos que está demasiado saturado para llevar este, este área, que insistimos es muy importante para, para todos. ¿no? Y, y bueno, pues eso es un poco lo que nosotros planteamos, no todos debemos, y, y yo estoy convencido que todos los diarrabes tenemos claro, que el Plan General de la Organización Urbana es una herramienta imprescindible, es esencial. ...para el desarrollo de Yodio... ...Yodio necesita crecer... ...renovarse ¿no? urbanísticamente... ...y no... ...no podemos... ...no nos podemos permitir el lujo de... ...de estar cuatro años... Eh, ...bueno pues... ...pues pues parados ¿no? ...por tanto... ...lo que nosotros... ...desde el Partido Nacionalista Vasco... ...instamos, pedimos... Al, ...a Bildu... ...es que nos haga una propuesta... ...seria en materia de urbanismo... ¿eh? ...hasta ahora no lo ha hecho... ...y nos debemos que no lo va a hacer... ¿eh? ...pues porque... ...estamos convencidos que desde Bildu... ...no quieren afrontar este, esta cuestión... Es más, así nos lo trasladaron en un pleno a principios de la legislatura y, y estamos convencidos que todo aquello que suponga una gestión real de problemas o que entiendan que les puede suponer cierto desgaste, no lo van a abordar. Estamos convencidos y es muy preocupante, ¿eh? es muy preocupante para todos. Eh, está pendiente lo de la resolución del, del contrato con la consultora LKS, ¿no? Sí, sí, pero a ver, nosotros lo que queremos, claro, el pasaje es que de no ha hecho absolutamente nada para su esto, ¿no? Es decir, al final, si lo hemos trasladado en repetidas ocasiones, si eh, LKS que gustará más o gustará menos el trabajo que ha hecho, pero vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar lo que ha hecho. Y, y claro, nos encontramos con que en el área de urbanismo, ...todos los proyectos que se han aprobado... Lo, ...en lo que llevamos de legislatura... ...además eh, apoyándoles al equipo de gobierno... Eh, ...por parte del Partido Nacional de Estadascos... ...vienen de la legislatura pasada... ...o están iniciados en la legislatura pasada... ...o, o, o bueno, o, o, o instados en la legislatura pasada... ...y está absolutamente paralizado este área... ¿no? ...y es un área fundamental para el desarrollo del audio... Y, ...y nos preocupa mucho, muchísimo... ...pues porque, como te digo... ...nos tememos que, que, bueno, pues que el equipo de gobierno no quiere afrontar este problema, no no quiere afrontarlo, y por razones obvias, al final supone, bueno, pues eh, es una materia, como muy has comentado al principio, Arceli, es una materia, bueno, pues pues complicada, paragosa pues, y, y que desde luego, mmm, bueno, que tiene sus, sus, sus complicaciones, ¿no?, y, y esto el equipo de gobierno lo sabe, y, y que, claro, la opción más fácil es, pues pues no tocarlo. Uh -huh. Y bueno. simplemente lo que le pedimos es que nos haga una propuesta seria, pues porque el pulo necesita el pulo necesita esta herramienta para desarrollarse y no nos podemos permitir el lujo de estar cuatro años parados